el momento para abrir tus sentidos sentidos estás entrando a la zona azul, azul. esto es Blue Music con lo mejor de la cultura, tradiciones y más, quédate con nosotros en Blue Music con Emi comenzamos con Blue Music 3, 2, 1 estás a punto de escuchar los lugares más hermosos y sorprendentes de Asia Aquí en Blue Music con DJ Emmy en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Estás escuchando Radio k México, la música que se ajusta a tu estilo. Yo soy DJ emmy y este es nuestro programa bloom Music. Espero que nos acompañes porque el día de hoy escuchaste bien. Vamos a hablar sobre los lugares más hermosos que existen en Asia y sobre todo también algunas recomendaciones de lugares de a la mejor fechas y también de Corea. Así que nos vamos a música, así que no te despegues. Le mandamos saludos a todos aquellos que están conectados en la página www.k-pop.com.mx a través también de la aplicación Tuning Radio si nos puedes escuchar y en el chat, hasta ahorita nadie se ha conectado pero vamos a tener pedidos, más adelante te vamos a decir como cuántos pedidos tenemos y si ya va a ser el momento de que tú pidas la canción que más te gusta le mandamos saludos a todos aquellos que nos escuchan a través de las páginas que tienen nuestros reproductores como God7 México, Blackpink In Your Area Unishop, WS500 Verdosas de Corazón México, God Seven Agaces México también. Y le mandamos un saludo también muy especial a Corpi que nos acompaña el día de hoy. Creo que hasta ahorita solamente ella está, pero muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para los que a lo mejor se conecten en el chat por el WhatsApp también los invitamos para que se conecten al chat y pidan sus canciones. Así que nos vamos con música, no te despegues y si tienes alguna canción, recuerda que más adelante vamos a tener los pedidos. Así que comenzamos con esto no te vayas yo soy Dj emmy y estás escuchando blue music a través de radio cappo méxico la música que se ajusta a tu estilo y yo soy aparte 가비 빠니에키 했는데 on a name it avina un sangte moonet double quiero preguntamente pues alguien let's you take a bow cardte no te nada algo lo estoy entonces no I'll put all my My tipung songachi, you better put on like my mommy, don't put on my 나나나테 보자 마음아 표정이 별론데 오늘따라 못인데 take me 그러다 여기 온 건데 we all think that 같이 볶다 같이 내 Na Bien, estamos de regreso y escuchamos por ahí una canción de que se llama Baby by Baby de 10 Centímetros y Chen, una canción muy muy muy muy relajante, muy tranquila. Comenzamos tranquilos el programa y después nos vamos con algo más tranquilo desde Arabia. Esto fue a cargo de Anna haget y su canción que se llama Mazhar Ekbari. No sé pronunciar muy bien algunas canciones, así que lo correcto creo yo que es leerlo como está escrito. Por si quieres buscarla y te gustó la canción, bueno, pues así se llama Anna Haggett y su canción es Mazhar Ekbari. Y bueno, el día de hoy estamos o vamos a hablar sobre los lugares más hermosos de Asia. Yo no sé si has tenido la oportunidad de viajar y si no has tenido la oportunidad de ir a Asia o a algún país de Asia que te guste mucho que en este caso yo creo que muchos nos gustaría visitar Corea, es realmente sorprendente, Asia es un mundo desconocido y también pues es muy atractivo para muchos que vivimos en el occidente porque es completamente diferente a lo que es nuestro estilo de vida así que te vamos a hablar sobre algunos lugares que a lo mejor son muy famosos y que son muy turísticos y que te gustaría a lo mejor a ti visitar uno de ellos es el Tak Mahal que está en la India y bueno su arquitectura es muy sorprendente y sobre todo es muy ostentosa. Le, antes le conocían o es conocido todavía como la lágrima de la mejilla en el tiempo. Normalmente, pues cuando vemos estructuras muy grandes, siempre la primera impresión es como de sorpresa, de cómo lo hicieron y después por qué lo hicieron y quién lo hizo. Bueno, el Tag Mahal fue construido en el siglo 17 y su gran belleza esconde una historia de amor. Por si te gustan mucho las historias de amor o por ahí a lo mejor te preguntabas por qué a hecho el Takmahal. Bueno, el Takmahal fue a partir de un amor que existió hace mucho tiempo. En esa época existía un emperador y este emperador tenía un hijo. Su hijo se llamaba Shahan, conocido así como Arjuman, y él caminaba en un bazar. Imagínate que en ese, en ese tiempo y todavía hasta hoy en la actualidad pues tienen mercados muy grandes en donde los turistas pues van y comprar cositas así para turistear y todos esos recuerditos. Bueno, pues él un día... Eh, El hijo de este emperador pues salió a caminar y entonces se enamoró de una de las chicas que vendía en un puesto. Ella vendía piedras muy preciosas, entonces él a primera vista se enamoró. Desafortunadamente el papá de este muchacho pues fue así de no, tú ya tienes un matrimonio arreglado. Eh, recuerden que pues en esos países se acostumbra o ellos tienen la tradición de que un hombre se casa pues con muchas mujeres. Entonces pues él estaba perdidamente enamorado de ella y no aceptaba que pues su papá no quisiera que que eligiera a su esposa, así que lo que decidió este muchacho fue que huyera con ella de de repente pues el emperador fue así de no, aquí se hace lo que lo que yo digo entonces lo fue a buscar y lo separó, fue así de no, tú te casas eh, después de dos esposas que tuvo y cinco hijos que tuvo este muchacho pues se volvió a reencontrar con esta muchacha y esta muchacha pues eh, no lo había dejado de amar así que pues decidieron encontrarse y ella fue nombrada así como la elegida del palacio porque es muy raro que pues estos, eh, estas personitas pues elijan a su esposa, realmente ellos ya tienen un matrimonio planeado, por lo tanto pues ella era conocida así como la elegida del palacio porque a ella sí la eligieron. Cuando muere el emperador, pues entonces su hijo que era Shahan, pues eh, este muchacho que se enamora de, de, de la belleza de, de, de su novia, pues pues eh, Se hace cargo de todos los deberes, pero después de dos años pues se comenzaba como a complicar un poco, tenía que viajar, su esposa a veces lo acompañaba, a veces no, pero ella comienza a enfermar y entonces ella muere. Muere en uno en unas complicaciones que pues también tenía en un parto, eh, desafortunadamente pues él cae en una depresión muy grande y entonces cuando él se encontraba en una junta pues le avisan oye pues acaba de pasar esto y entonces él se regresa inmediatamente pero pues desafortunadamente su esposa muere. Entonces él pues se, se hunde en la depresión, así de no pues ya no tengo nada por qué vivir, ya mi, mi amor, todo eh, ha desaparecido Así que él decide construir pues un lugar donde ella pueda descansar, es ahí donde pues eh, comienza la construcción del gran Dag Mahal eh, En esta época pues Shahan se, se tuvo que recluir de los demás, de hecho pasó mucho tiempo como que solo Pero ya después, sus hijos, bueno, se hacían cargo de, de los negocios, ya que él, pues, debido a esta depresión, pues, no ya no quería vivir. Pero lo que lo levanta es esto, eh, construir un lugar donde su amada pueda descansar. Así que, entonces, se va y comienza a contratar a 20.000 hombres y muchos arquitectos para que construyan la cosa más hermosa para que su esposa pues tuviera como que el mejor descanso y es ahí donde eh, pues encuentra un lugar de hecho hasta se desvía un, un río para que para que se pueda reflejar como la estructura o la gran arquitectura eh, de, tiene muchos jardines, la fachada es muy muy muy hermosa, tiene incrustaciones de piedras tiene también eh, dentro del que es la fachada pues muchos como dibujitos y sobre todo lo más hermoso pues eran las piedras, me imagino que las piedras hacían como hincapié al momento en el que la conoció y que pues la conoció eh, en el mercado y que pues ella le gustaban mucho pues todo este tipo de recuerditos como las piedras preciosas, los grandes arquitecto, arquitectos perdón se cuenta hace mucho tiempo que de hecho cuando acabaron de construir eh, pues ahora sí que era un mausoleo es decir donde pues descansan los cuerpos es como que lo, la cosa más sorprendente que que en la India se conoce Se cu cuenta la historia porque hay por ahí algunos mitos que de hecho a los arquitectos se les mandó cortar las manos y se les dejó ciegos algunos para que nunca en la vida volvieran a construir pues una belleza o una cosa tan impresionante como el Tak Mahal. Realmente eso todavía no está comprobado, pero se cuenta así como que entre mitos y entre todas estas historias de, de la gran historia de amor del Tak Mahal que se mandó a hacer eso para que nunca volvieran a construir pues una cosa tan sorprendente como este lugar, así que si tienes oportunidad de ir, pues ojalá ojalá, ojalá que sí la tengas si no pues vamos a tener más lugares que también puedes ir, digo, también hay que armar como siempre les digo, el cochinito para que sí se puedan muchachos, aunque sea un día un día en el Tango Majal la, los atardeceres son hermosos porque comienza a tornarse de color rosa el cielo y entonces todo parece como en sueño, entonces seguramente te va a gustar, le mandamos muchos saludos a todas las personitas porque ya estamos en Facebook, ¡eh! Ya nos están escuchando en Facebook Así que pues si tienes oportunidad de conectarte Por ahí también ya se está transmitiendo Para todos aquellos que nos acompañan en... En el chat, ¿verdad? Aquí a Corpi que todavía la tenemos por aquí Tenemos a nuestra amiga Marcela Que también nos mandó un mensajito por aquí Por el chat de del Whatsapp Muchas gracias por escucharnos Espero que se sigan quedando porque tenemos más lugares Así que nos vamos con más música No te despegues, estás escuchando Radio k México La mejor radio online que puedes escuchar de k -Pop. Así que nos vamos con esto que es de Tiffany Y regresamos para darte más consejitos Y más lugares hermosos que puedes visitar visitar en Asia. Yo soy DJ Emmy y estás escuchando Radio Kpop México, la música que se escucha a tu estilo. And the when i met you that was trouble inside Free with your credit cards I met a stranger on the street Gave him the keys to your car Took all your stuff I packed it up and left it out in the room for so me. It hurts so bad I need you and I'll make you burn when you hurt me Didn't you mother teacher Guess I'm the one a teacher Didn't your mother ¿Estás escuchando Blue Music? Esto es Filipinas. Matkal takalding na <música> wala Ana pinagma sta na do mar an laginalang matigas ng o sbig na may maram de ma Ba go sa paningin Pa lihim kan sa yakop kot lambing Subawat paggo Di map gilan nang because nun Dumb down sa tanong Kung bakit ka mahalaga Walang papantay sa'yo Walang sagot sa tanong Kung bakit ka mahalaga Walang papantay sa'yo Come my the thing my name oh my car Isto que na noite O que me sino mansela? till Tiffany con su canción titulada Titsu y luego escuchamos algo de Filipinas que fue a cargo de Sud y la canción se llama Sila y es algo muy tranquilo, creo que debemos comenzar con algo tranquilo y ya después nos vamos con lo bueno que ¿qué les parece muchachos. Bueno pues te hablábamos sobre los lugares hermosos que existen en Asia y ahora te vamos a hablar de la muralla china. La muralla china fue construida por el siglo 5 antes de cristo y ya se fue terminando por el siglo 16 también antes de Cristo. El La muralla china se creó para poder defender la frontera de todo lo que eran los, bueno, del, del imperio chino, de todo lo que eran los nómadas de Mongolia y también de Manchuria. Este gran, bueno, esta gran construcción ya solamente hasta la actualidad queda como el 30% de su construcción, ya lo demás ha sido destruido con el paso de los años y durante su construcción se cuenta que se ocuparon hasta 10 millones de trabajadores y que dentro de estos millones de trabajadores pues muchos murieron en la construcción y lo que hacían no era darle como nosotros que era la santa sepultura era así de que si morían ahí en la construcción ahí mismo los enterraban ahí donde quedaban los pobres y después, eh, bueno también se cuenta que aparte de, de tantas personas que construyeron este lugar pues se necesitaron un millón de guerreros para poder custodear para estar ahí cuidando la muralla china pues de todos los ataques que a la mejor podía recibir se cuenta o cuenta la leyenda que la persona que lo mandó construir bueno en este caso fue el primer emperador llamado Kim Chi Wan, y este señor se le apareció en sueños un dragón eh, al cual le dijo dónde tenía que construir la muralla y que por qué debería construirla, entonces total que esa es la historia, al señor Kim Chi Wan se le apareció en tres sueños un dragón y ya recuerden que en China es como muy simbólico el dragón porque representa como um, suerte, entonces para él pues soñar en esa época un dragón Pues era como que lo máximo así como que los dioses casi casi le hablaban entonces pues eh, manda construir esto y se dice también, bueno antes se contaba que tú podías ver, bueno, si viajabas al espacio se podía ver la construcción, pero eso es mentira, es un mito, no es verdad. De hecho, algunos astronautas que han podido llegar a la luna o que han estado fuera del de espacio, en el espacio, pues eh, aseguran que ninguna construcción, por muy monumental que esté en la Tierra, no se alcanza a ver desde el espacio, entonces es un mito el que la muralla china se vea desde desde afuera de nuestro planeta. Y ahí en la muralla china también se realizan varios festivales, un eh, uno nuestros programas habló de festivales y no mencionamos este, pero es muy importante es un festival de música electrónica conocida como el Jingyang y se hacen carreras y maratones entonces también está muy padre, todavía de lo que queda de la construcción de la muralla china pues eh, hay zonas turísticas y una de las zonas turísticas que queda muy cerca pues es Beijing y puedes admirar los grandes paisajes que se encuentran ahí, la verdad es que es un lugar también muy muy muy hermoso, así que espero que nos sigas escuchando eh, vamos a mandar saluditos a las Que tienen los reproductores de Radio k México Saludos por ahí a God7, Agaces México Hacia Love Stories, Drama y Películas y es un Club de Fans Que por cierto, en la página de Yesun Club de Fans Puedes también escucharnos eh, Pero solamente es para PC Entonces ahí en las pestañitas de abajo del logo Que tú encuentres del lado izquierdo Buscas la opción de Radio Online Y ahí hay un, algunos reproductores Entonces ahí le vas a poder dar click Y también puedes este, tener el chat Entonces para que tú puedas ahí escuchar la radio radio y también puedes mandarnos mensajitos muchas gracias por escucharnos a todos aquellos a través de el chat y los que están en Facebook también, recuerda que en la semana también hay programas muy buenos después de nosotros sigue Sona Idol con DJ Lu y DJ XD y también está Animados con KDK Pop que también no se te olvide con DJ Kiri, en la semana también puedes escuchar Recreo con Suju o Suyu, con DJ y también está muy bien, si te gusta mucho Super Junior ese es tu programa, ese es para ti y también tenemos por ahí acá Kass, a DJ Kass, puedes escucharla también con su programa, tenemos que hablar de K-Pop, entonces hay muchos programas de los que tú puedes estar pendientes y puedes elegir tu favorito así que nos vamos con más música espero que te que te quedes con nosotros porque todavía tenemos muchos lugares que conocer que son muy hermosos en Asia y sobre todo de Corea porque es ahí donde yo creo que muchos nos gustaría visitar, así que nos vamos con más música, sigues aquí en Blue Music a través de Radio K-Pop México la música que se ajusta a tu estilo Yo soy DJ Emi. Todo lo que pasa en la piel, se mezcló en mi corazón. Yo corto un so iso chalcal to one man chalcal a ah. Oh, don't know can I do this? So come chat it up. No, don't want baby mom chat up running burn. 날안 거려가. Love ya, but no you Que anwan me Caffeine in the flesh It bloomed in my heart I cut it down Un poquito de Tailandia, lo que escuchaste fue de Min y su canción titulada el Lejano Amigo o Nuevo Amigo, cualquiera de las dos, Lejano y Nuevo Amigo. Y por aquí Corpi nos dice que si escuchó el programa que es... Se transmitió la semana pasada eh sí estuvo muy creo que yo tenía como miedito de transmitirlo y al bueno al final hubo unas personitas que me dijeron ah estuvo muy padre tu programa así me dio un poquito de miedo y vimos unas recomendaciones de películas la verdad es que no todas las películas que por ahí dice Corpi que ya la estuvo buscando eh, no las he visto pero sí me atrapó mucho cuando las leí porque se oyen como muy muy de suspenso y se oyen muy buenas y muchas recomendaciones Gracias Scorpi por haber escuchado nuestro programa Y también a todos aquellos que lo escucharon A DJ toki que también me, me comentó que ella lo escuchó en la noche Y que sí le dio un poquito de miedo Porque metimos unos como relatitos Que eran como pequeñas historias o comentarios Que podían tener pues a lo la mejor las víctimas o algún, ay se me fue ahí la palabra, bueno la cosa es que eh, manejamos como historias como de suspenso y luego ya venía lo que era el, el asesino y lo que había hecho, entonces la verdad sí, yo al principio dije no, esto se oye muy sangriento que va a pensar de mí la gente que, que me gusta hacer programas que den miedo pero ya después dije no, pues está bien porque yo creo que lo importante es conocer y de alguna manera pues la historia de cada país pues no solamente en Global Lobo, no también es lo malo, yo creo que en todos lados, entonces dije pues ya va, lo lanzamos a ver qué pasa y pues sí, al parecer creo que, que sí sí les gustó, muchas gracias copin por haberlo escuchado y bueno, también escuchamos un poquito de K-Pop, por ahí tuvimos una canción que se llama La La Love y nos vamos a ir con ahora con más información, y por aquí le mandamos saludos también a otras páginas que tienen el reproductor, que es Cerdo Conejo y Blog Oh My Opa así que espero que pues tengas la oportunidad de escuchar nuestra repetición, porque como dice Corpi, creo que todavía están festejando el Día de las Mamás y como no, todo mayo es Día de las Mamás, entonces muchas felicidades a todas las mamás, felicidades a mi mamá también, que yo creo que al igual que mi mamá hay mucha gente que se la pasa trabajando mucho mucho tiempo yo no tuve la oportunidad de festejar con mi mamá porque tuvo que trabajar y entonces pues no, no tuvimos el día para podernos ver pero pues aún así le mando muchos saludos, muchos besos, gracias mami por apoyarme siempre en todo lo que lo que me gusta hacer, así que pues muchas felicidades también a su mamá, espero que se hayan portado muy muy bien muchachos para que pues también su mamá haya tenido un poquito de descanso y para las que son mamás, híjole, a veces qué más que hiciera uno que no hiciera nada, pero creo que el día de las mamás es cuando más andan atareadas pero espero que sí, que sí esté, estés muy bien con tu mami y tú que eres mami también, que te la hayas pasado súper bien. Así que bueno, vamos a hablarte sobre lo que por aquí este tenemos, por aquí en el chat Corpi nos dice que sí, que así se relataba al inicio, que era la autoría o eran extractos. Ah, a ver, a ver lo que no, ah ok, no, lo que pasa Corpi era que yo encontré la información de los criminales, entonces dije no pues no nada más puedo lanzar así la historia, lo que hice fue como pensar una pequeña mini historia, de hecho tengo una amiguita que le gusta mucho la minificción, entonces ella me dio como la idea así de oye, ¿por qué no metes como una historia donde haya como efectos de sonido y todo como así pero la verdad a mí me costaba mucho trabajo porque la edición, híjole, es algo demasiado pesado. Entonces, este dije, "No, me voy a tardar aquí toda toda mi vida editando las siete historias de los criminales." Entonces, lo que decidí hacer fue como unas pequeñas historias como si fueran eh, testimonios de víctimas o testimonios de personas que a lo mejor pudieron a, haber tenido de alguna manera relación con la historia del asesino. Eh, pero fueron inventadas, es así. Me las eché yo, me las inventé yo. Ahora sí que puse música tétrica y estuve pensando, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y ahí inspirándome con la música tétrica, que yo sí soy bien miedosa, me arriesgué y dije, a ver, vamos a poner eso, a ver qué pasa. Y al final salió, la verdad es que a mí también me gustó mucho y dije, no, pues sí, se, se siente luego lo tétrico de la historia. Y yo creo que al final, es, yo también dije, a lo mejor la gente no lo entiende muy bien. Pero de alguna manera creo que, que estuvo bien que lo metiéramos así Entonces eh, por ahí, corpi, ahí esa fue como que la idea que, que se me vino a la mente Gracias a, a mi amiguita que le gusta la mini ficción Por ahí vamos a, bueno si tengo oportunidad en la semana Les voy a poner en Facebook como que, bueno en la página que yo tengo de Facebook de Bloom Music Como eh, las notitas como de las películas por si no llegamos como que a tener todas o anotarlas todas Ahí les voy a mandar como un mensajito para que tengan oportunidad de escucharlas y eh, ahora sí nos vamos a lo que a lo que es nuestro tema vamos a hablar ahora de pagán o también conocido como Mi birmania no este lugar es hermoso muchachos está muy caro la verdad es muy caro si quieres ir a birmania tienes que tener mucho dinero o por lo menos ya tener como que esa parte de, de que voy a gastar pero va a valer la pena birmania eh, es un bueno tiene muchos templos y está rodeado todo de naturaleza el máximo atractivo que hay en este lugar pues es este como que el, el globo como es un lugar muy muy muy muy muy grande muy grande eh, tú tienes que como que experimentar la máxima belleza para poderlo ver entonces ahí como que el atractivo son los globos van muchos turistas pero la verdad es que para poder viajar en globo pues si sí está un poquito caro más o menos son 350 dólares entonces echémosle también este la cuenta digamos que el dólar digamos que está en 19 pesos no aquí en méxico digamos que lo tenemos en 19 pesos entonces si cuesta 350 por 19 pesos pues si sí te viene saliendo casi en 7 mil pesos un buen en globo la verdad es que si solamente vas por eso créeme que no te vas a arrepentir porque el lugar es muy muy muy muy bonito pero sí está muy caro y de hecho tienes que anticiparlo desde antes como unas dos semanas o un mes antes para porque como son muy poquitas las empresas que se encargan de poder eh, hacer estos vuelos pues sí se llena muy rápido entonces de hecho este, estos, este lugar no estaba abierto al turismo de hecho estaba muy restringido porque muchos de los templos fueron destruidos en algunas conquistas entonces Eh, hace poco, bueno hace un, algunos años comenzó a abrirse al turismo y se dio por eso pues todo lo que es el viaje en globo puedes entrar a los templos a los que todavía, bueno los que están en ruinas puedes verlos como bien pero si tú quieres entrar a los templos para que tú puedas entrar tienes que pagar no nada más es de ir y a ver qué hay no tienes que pagar más o menos 20 dólares que vienen siendo eh, bueno hagámoslo como la moneda de México el peso mexicano que son unos 300 De 350 a 400 pesos Pero ya incluye la entrada a todos los templos Obviamente no te va a dar tiempo Porque son muchísimos Son muchísimos templos Pero vale la pena también Entonces si tú quieres ir Se llama Baga y, O también conocido como Birmania o Myanmar Que está muy bonito el lugar Vale la pena la, Si es que tenemos dinero Entonces por ahí si, si tú quieres viajar También puedes este, ir a este lugar Hay otro lugar También se llama Maldívar y, ah no, no, mejor vámonos con otro antes y este ahorita regresamos este se llama Shirawago Shira en Japón Shirawago, es un lugar es un pueblito japonés eh, en los Alpes, entonces está muy bonito porque es como una aldea y todas las casas son de madera y sus techitos son como de paja, entonces está muy bonito, la mayor parte de todo lo que es la madera está atada con como con lacitos, con lazos y está es como muy rural entonces si tú quieres vivir lo lo que es la tradición, el tradicional Japón y lo rural de Japón, debes como que visitar este, este pueblito que, en donde pues también es conocido como Patrimonio de la Humanidad y lo declaró así la UNESCO eh... Hay muchos estanques y dicen que se ve muy padre después de que pasa como que el verano porque comienzan los sembradíos de arroz, entonces todo se ve muy verde. La verdad, eh, son eh, tiene poquitos templos, sí puedes entrar a, a estos templos, son casas que ya tienen incluida sus templos, son como dos casas que todavía poseen sus templos, entonces está muy bonito y hay un puente colgante, el puente colgante se llama Sho y eh, puedes cruzar el río Sho, perdón. Eh, entonces, cuando tú cruzas este puente, pues tienes la oportunidad de ver todo lo que es la naturaleza Eh, hay como Caminatas para que puedas salir con tu familia Con tus amigos o tú solito O con tu enamorado, si es que vas con él O tu enamorada Entonces, eh, tiene un mirador también Entonces si tú te subes está muy muy alto Y puedes ver desde ahí la belleza de este lugar Está en Japón y se llama Shirakawago Shirakawago, eh, para que te lo aprendas Ahí no tienes que pagar Porque como es un pueblito, es una aldea Entonces tú vas y puedes entrar y visitar Entonces es como, como es patrimonio de la UNESCO, pues tienes la oportunidad de poder, eh, bueno, muchos lugares aunque sea patrimonio de la UNESCO, obviamente deben de cobrar aunque sea la entrada pues para darle mantenimiento y esas cosas, pero aparecer en este lugar, no entonces es muy recomendable, ese y el que te había dicho que era Birmania, están muy muy bonitos, así que nos vamos con más música, saludos a, a todos aquellos que todavía nos escuchan eh, espero que, que estén bien, les mando un aplauso eh, la verdad es que me siento sola, solo estoy con golpe, pero no hay Porque Corpi es mi público, entonces muchos muchos saludos Corpi, un abrazo, gracias por escuchar y espero que no te pierdas la repetición porque si estás escuchando la repetición pues seguramente estás aprendiendo mucho. Seguimos aquí, no te olvides escuchar este y más de tus programas favoritos a través de www.k-pop.com.mx en la mejor radio K-pop online. Radio K-pop México, la música que se ajusta a tu estilo, esto es Blue Music y yo soy DJ Emi. 존애것도 날 주께 너라는 조각에 귀여들 맞춰줘 마치 필요해 Chook do dog catchy shit and girl catchy kid and girl how you get to make god tell ya that you're on the nigga neck yes about the gas nigga i been gun could get i hit your safe come i know Sad I'm que morteira casa sangue que sono e porta de Cor angona man doica, negra boca shipa va, the night for me and i and came and found a girl so much i don't know the guys go are in the plot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 不知道是第几晚上也没有人来人往也没有城市交响入夜后的台北很漂亮但怎么却感觉很悲伤她开始又想起你说说我像个太阳 24小时开了为人照亮 但其实你说谎你知道若没有你我根本就没有办法 以来的力量感伤这一切都已经成过往如果时光会放多渴望告诉你我不想做太阳光不想再逞强我只想为你做一阵灯光在你需要我的时候把开关按下你不必再流浪你不必再心慌不必再去想 不必再去扛我也不必假装你还在我的身旁多欲望一个人走在路上漫无谋地地游荡看着路灯的昏黄把阴影了好长长到我怎么样都追不上 永远都追不上大概是又想起你说说我像个太阳而许四小时开朗为人照亮现在听来夸张你知道若没有你我根本就没有办法发光你不健忘你是善良为了让我坚强感伤这一切都已经成过往如果是不会放我一定告诉你我 太阳光不想再逞强或许想为你做一阵灯光在你需要我的时候把你关上你不必再流浪你不必再心慌不必再去想不必再去靠我也不必假装你还在我的身旁 恩在沉唱我就想著你心裡的燈光在你快樂的時刻徘徊讓我們別再錯過別再錯過我就想陪你直到永遠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 escuchar algo de China y fue por ahí Eli Xien y su canción titulada Luz Está muy está muy relajante esta canción Creo que es que escogí música muy relajante En cuanto a los países eh, Me gusta mucho como que Esa parte así que si estoy estresada ya Con la música todo todo se siente <ríe> Entonces eh, espero que te haya gustado También escuchamos algo de, de K-pop Así que vamos a tener música de K-pop Y también de otros países Recuerda que Blue Music habla sobre Tradiciones de Asia y también Pues música de Asia Y le mandamos un saludo por ahí A todas las personitas que ya se conectaron ¡Eh! Por ahí algunas personitas que están llegando en el chat Y le mando saludos a Marcela. Gracias Marcela por escucharnos. <ríe> Muchísimas gracias. Es que hace rato dije, "Ay, creo que estoy solita con Corpi." Y entonces creo que se, creí que Corpi era mi único público, pero no, ya están llegando. Yo sé que es domingo, entonces muchos nos gusta de levantarnos tarde o a lo mejor tenemos cosas que hacer en la mañana y ahorita estamos llegando. Le mando también un fuerte abrazo a Lidia. Muchas gracias Lidia por escucharnos. Un saludo para ti. Y una personita en el chat se acaba de conectar conectar pero eh, bueno aparece como smooch dopli algo así entonces si tienes oportunidad por ahí de colocarle ahí en tu en tu muñequito eh, puedes darle clic y ahí puedes cambiar tu nombre para que podamos mandarte saluditos entonces muchas muchas gracias por acompañarnos dice es el programa de VJM y sí, si sí, es el programa de VJM y muchas gracias por por estar aquí y bueno Tenemos este más música. Y que si sí hay pedidos, si, sí, si sí hay pedidos muchachos, entonces vamos a poder poner, a, bueno solamente vamos a, a dar como en este momento 4 pedidos por persona, bueno como apenas se acaban de conectar van a ser 2 y <ríe> por ahí, ay muchas gracias, dice que es mi crush. bueno muchas gracias por escucharnos y este esperemos que, que nos, nos sigas acompañando, ya solamente nos queda una hora, pero les doy las gracias a todos aquellos que nos están acompañando. Eh, Escuchando Y eh, aplausos para aquellos que se acaban de conectar eh, Gracias muchachos Y vamos entonces Ahora con, con la información Tenemos solamente 4 pedidos Entonces si tú quieres hacer un pedido Recuerda que es en privado por ahí eh, Dale click a, a mi nombre Para que puedas poner Mensaje privado y ya pones eh, La canción que tú quieras que, que nosotros Coloquemos en el programa Entonces muchísimas gracias por escucharnos Nos vamos entonces con el siguiente lugar maravilloso maravilloso Y hermoso de Asia Para que puedas visitarlo Entonces Este lugar se llama Shirakago Shirakagawa Ay, a ver A ver, espere Es de Japón Y es un Ah, no Ese ya lo habíamos mencionado Es que son los nervios, muchachos Son los nervios De que ya se están conectando eh, Es que ya Ya empiezo a tener aquí Algunos eh, comentarios Entonces, muchas gracias Le mando un saludo A una amiguita Que dice que Eh, bueno, que sí me iba a escuchar pero que ya no se puede, se llama Pamela, entonces muchas gracias Pamela por, por estar pendiente, no te preocupes si no se puede escuchar ahorita el programa porque tienes cosas que hacer, vamos a... Ah, ah, lo estamos grabando entonces si sí, en la semana se puede pasar te vamos a dar por ahí el dato para que tú puedas escucharlo también si el día de hoy no pudiste escucharlo o no tienes oportunidad entonces eh, así ah, nos si al lugar ya me andaba equivocando de lugares entonces el lugar que te vamos a del que te vamos a hablar porque es muy hermoso se llama maldivas y maldivas es un lugar con islas, es una cosa impresionante muchachos, es impresionantísima tiene más de 1200 islas por dios y todo es mar, o sea son las islas y el mar y obviamente pues puedes ver las islas como de lejitos porque están como muy juntitas y estas tienen arrecifes de corales y su agua es color turquesa es tan cristalina que puedes ver a través de ella y también eh, puedes tener este, bueno puedes observar la arena blanca, se pueden ver los peces, entonces está muy parada La moneda que manejan es la rubia y puedes cambiarla, se recomienda que por ejemplo si viajas a este lugar cambies tu moneda pero que sea eh, en los bancos de este lugar porque después si tú quieres volverla a cambiar pues a lo mejor por dólares ya no puedes hacerlo entonces la cosa es no, no cambiarla en las casas de, de cambio ahora sí por decirlo y vamos a tener eh, lo que es la rubia entonces los, las fechas que se recomiendan para que tú puedas viajar es noviembre y abril entonces eh, se recomienda estos lugares si sí, hace un poquito de calor y tenemos como Eh, fechas en las que también puedes ir entonces, pero lo recomendable es ir en esas fechas que sean noviembre y abril es muy turístico eso sí como hace mucho calor pues lleva ropa ligera para que pues te calores el eh, bloqueador porque es muy importante si vas a la playa cualquier playa que tú vayas vamos a poder este tener bueno vamos a tener que usar bloqueador y una de las cosas más hermosas que, que tú puedes eh, ver son por ejemplo que de estas 1200 islas solamente 200 unas están habitadas, pero todavía hay personas que viven en ese lugar. Y hay 80 más o menos que son muy turísticas, entonces no te preocupes si en una dices, "No, hay mucha gente, vámonos a la otra", también se puede, muchachos, porque tiene un montononalde de islas y es hermoso este lugar. Actividades, ¿qué actividades puedes realizar? Bueno, el surf y el buceo son una de las cosas más impresionantes. De hecho, el surf eh, tiene muy bueno, hace muchos años no como que no se conocía mucho este lugar o no estaba abierto a los turistas pero ya desde hace poquito eh, muchos surfistas profesionales de hecho van a buscar este tipo de lugares para poder eh, llevar a cabo sus deportes, entonces podrás ver alguno que otro chico guapetón y una otra que chica guapetona surfeando y buceando entonces también para que puedas ir y ahí también Uno de los lugares pues más bonitos que puedes visitar es la, la Nueva Caledonia, eh, que está, bueno, ese está un poquito lejos, pero es muy parecida. De hecho, bueno, hay un programa, se llama dramadictos a cargo de nuestra dj día nuestra amiga dj diana y eh, ella te habla sobre los dramas coreanos entonces yo solamente voy a mencionar uno pero no no hablamos de dramas coreanos muchachos eh, la nueva caledonia es donde sale el programa si ¿sí ya viste yo creo que si sí, lo has visto eh, este Eh, drama coreano Los chicos son mejores que las flores y se parecen muchísimo, o sea, si tú te quieres dar una idea de lo hermoso que es Maldivia, Maldivas, es parecido a este lugar, pero tiene 1100, 1200, así es las más o menos. Entonces, pues eh, este lugar es muy muy bonito si tienes la oportunidad de ir. Le mandamos muchos saludos a nuestros amigos aquí a través de lo que es el chat de WhatsApp nos dice que acá nos escucha. Sí, si sí hay pedidos, acá todavía hay pedidos, puedes hacer unos uno con mucho gusto te lo ponemos y ah, bueno, Iris, no te preocupes, Iris no este no hay problema, yo sé que tenemos que hacer cosas también entonces vamos a estar grabando el programa, entonces si tú tienes la oportunidad de escucharlo, claro que sí, eh, te vamos a dar las gracias por eso, entonces no te preocupes, pero muchas gracias, muchas gracias por eh, escucharnos y, y avisar también <ríe> pero aquí vamos a, a estarlo grabando tú no te preocupes, le mando saludos a nuestro... Ah, bueno, ahí en el chat teníamos a una personita dice que a él le gusta ese nombre o a ella le gusta ese nombre, así que no no lo va a cambiar. Bueno, te mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos y ya tenemos el primer pedido, así que nos vamos con más música y regresamos entonces con más información, con más de los lugares hermosos que hay en Asia, así que te quedas aquí escuchando Blue Music a través de Radio Kpop México, la música que se escucha a tu estilo. Yo soy DJ Emmy. Algo de Japón, el artista se llama, o la artista se llama Manto Cross y su canción titulada Laberinto, espero que te haya gustado vamos a tener los primeros pedidos, ya nos hicieron los primeros pedidos así que muchísimas gracias a todos aquellos que se están conectando en el chat del Whatsapp, muchísimas gracias a cat que ya nos hizo su primer pedido y también a Lilia que son los primeros pedidos que vamos a colocar también le mandamos un saludo a nuestra amiga Kiri y, y también a nuestra amiga Iris que por ahí nos había dicho que no iba a poder escucharnos, pero sin ningún problema estamos grabando también nuestro programa para que lo puedas escuchar mañana a las 10 de la mañana para que si tienes alguno alguna duda o si te perdiste desde el principio, pues vamos a tener también la repetición. Muchas gracias a Corpi por ayudarnos también con toda esta información y también con lo que es la repetición. Ella es como como mi ángel de la guarda guardía, es eh, mi de la guardia de, del K-pop, así que eh, aplausos para Corpi. Y muchas gracias también a nuestros amigos que, bueno ya se nos fue uno que estaba en el chat, eh, dijo que le gustaba que le dijéramos, ay cuál era su nombre, Bumbi, entonces ya se nos fue, pero bueno, no esperemos que tal vez ya no esté conectado en el chat pero que si sí nos esté escuchando, de todos modos le mandamos muchos saludos, muchas gracias muchachos por estar eh, escuchándonos, estamos hablando sobre los lugares más hermosos que hay en Asia y que puedes visitar también vamos a hablar un poquito de Corea ya comenzamos nuestra última hora, nuestro, nuestro último tiempo para poder poner los pedidos entonces todavía puedes hacer otros cuatro pedidos eh, por persona entonces es uno por persona, perdón tenemos cuatro pedidos, entonces si tú quieres de hacernos un pedido, pues aquí vamos a estar muy pendientes, le mando saludos a todas aquellas personitas que nos escuchan a través del reproductor también de Yesun Club de Fans que puedes o, o, bueno, ocuparlo o escucharlo a través de tu PC que es del lado de la pestaña de logo, del lado izquierdo, para que busques ahí la opción de radio eh, online y ahí están los reproductores eliges el nuestro y también puedes este eh, ver el chat, entonces para que muchas gracias a aquellos que nos escuchan nos vamos ahora mmm, con un poquito de información de la semana entonces en la semana también puedes escuchar programas muy muy muy muy divertidos y también eh, muy interesantes, por ejemplo tenemos a Back to Old School con DJ Mari no te pierdas también Exo Time si te gusta mucho Exo y si eres fanático de Exo, ese también es tu programa y tenemos también a Night Cover con DJ Toki, me gusta mucho su programa, la verdad sí me gusta mucho y creo que debes escucharlo porque las personas que pues aman este tipo de, de covers pues se inspiran mucho ahí de todo tipo de covers desde los idols que hacen los covers hasta los fans que hacen covers entonces está muy muy padre su programa para que lo puedas escuchar y ahora vámonos con nuestro tema, el tema del que te estamos hablando es eh, los lugares más hermosos que existen en Asia, le mando un saludo a un amigo eh, que está, que se acaba de conectar, él nunca, nunca, nunca, nunca me ha escuchado en Radio Kepo México y el día de hoy pues nos está escuchando, entonces muchas, muchas gracias amigo, te mando un saludo y gracias por escucharnos eh, es mi mejor amigo es el mejor amigo que tengo en todo el mundo, se llama Ever y gracias a él es que comencé con mi amor por la radio, entonces muchas gracias por escucharme siempre apoyándome en todos mis proyectos muchas gracias amigo y nos vamos entonces con el tema estamos hablando de estos lugares hermosos y el lugar que te vamos a recomendar son los templos de Angkor en Camboya, este lugar es una es considerada una ciudad sagrada y arqueológicamente pues la UNESCO también la declaró como Patrimonio de la Humanidad y bueno, este lugar eh, pertenecía a lo que era la el Imperio Gémer y es muy importante dentro de la historia de Asia. Es eh, su reinado, más o menos la persona que estuvo a cargo de este gran imperio duró aproximadamente seis siglos, imagínate muchísimo tiempo. Además, eh, uno de los, lo, los templos más importantes es conocido como Angkor Wat, que es de los más así como más importantes de lo que es la religión eh, hindú y bueno, su dios al que más veneran se llama Vish, Vishnu, Vishnu, y es el único que en la caída de, del imperio bueno no fue a abandonado De hecho los monjes que todavía estaban ahí cuando comenzaron a saquear los lugares y a destruir los templos, ellos no dejaron el lugar, fue así de aquí me quedo, de aquí soy y no me salgo, entonces ellos eh, de hecho hicieron mantenimiento y todavía como que reconstruyeron algunas áreas. Este lugar eh, fue declarado como te digo patrimonio de, de la humanidad por la UNESCO y forma o está formado por más o menos mil templos y el único templo que no está abandonado y al que tú todavía puedes ir y todavía hay monjes es el templo de Angkor Wat entonces si tienes la oportunidad pues ahí también vas a poder como disfrutar de todo eso de la naturaleza, de todo lo que es la pues como vivir al, al máximo lo que era esta ciudad sagrada el clima es eh, tropical y hay mucha vegetación entonces también para que vayas preparado con, con la ropa algo ligerito porque obviamente pues eh, lo más importante de estos lugares es que hay tanta naturaleza que puedes salir a caminar que puedes salir a este pues a, a conocer el lugar así a respirar la naturaleza por tus poros entonces eso es lo que se recomienda como que llevar eso sí, tenis, que sea ropa ligerita Y sobre todo pues que te guste la naturaleza porque vas a encontrar pues eh, también aparte de la vegetación pues mucha fauna entonces para que también eh, estés acostumbrado a ella o si quieres vivirla de esa manera y de hecho grabaron varias películas en este templo hay una película que se llama tom riderder y también está muy buena y la filmaron en este en este hermoso lugar Otro lugar que también te recomendamos visitar es el de Sabah y Sarawak, en Borno, Malasia. Es una isla, y bueno, son muchas islas, pero esto es la tercera isla más grande del mundo, de detrás de lo que es Nueva Guinea y también Groenlandia. Entonces, eh, primero está Malasia y después viene Indonesia y luego Bruni, pero Sabah y Saragua es como que la como que así lo máximo que, que se puede encontrar en las islas. Eh, la industria eh, que ahí se maneja y que, bueno, se tiene mucho cuidado con el ambiente, desafortunadamente pues no se da, ¿verdad? Mucho. Eh, tenemos muchas industrias que quieren acaparar los lugares como que más como que deshabitados para poder hacer ahí de las suyas, pero pues se trata de controlar un poquito es más o menos, eh, bueno se le considera como la industria del aceite de palma y si sí ha habido algunos problemas de medio ambiente, pero se trata de que pues la, la gente que vive cerca de ahí, pues se ponga de acuerdo con las personas que aman la naturaleza para poder protegerla, entonces hay decenas de parques también que están siendo protegidos en ese lugar también puedes encontrar eh, uno de los parques más importantes nacionales que tiene mil especies autóctonas todavía, entonces para que también si te gusta la naturaleza váyase a ese lugar, los amantes de hecho de los que, lo que aman la naturaleza eh, siempre llevan su fotografía, entonces eh, cargan sus cámaras y siempre quieren tomarse como fotos en esas áreas está muy padre captar la naturaleza sobre todo que si a ti te gusta como que pasar el rato acampando o con tu familia al aire libre, pues estos lugares son muy recomendables, obviamente pues no tienes que como que gastar mucho dinero porque todo es vivir como a la naturaleza al máximo. Hay muchos animales, mucha vegetación en este lugar también, en Malasia. Y hay una ciudad muy cerca que se llama Kuching, entonces está en el estado de Sarawak. Y ahí puedes ver a los monos y de hecho hay como un templo y para que tú puedas como visitarlos. Entonces vas a ver ahí a este tipo de animales. También hay muchas víboras y cocodrilos, entonces nada más para que tengas muchísimo cuidado. Y hay otro lugar en el estado de sabah que está también muy cerquita, el monopo en Kinamalu, que son lugares que en donde se hace submarinismo. Entonces, si te gusta nadar y te gusta meterte al agua y conocer también la fauna dentro de lo que es el mar, también puedes practicar estas actividades. Y también en ese lugar en Malasia en cuantas las islas de Sipadan, que en donde hay tortugas enormes, así, de hecho se han hecho los documentales documentales, perdón, en donde tú puedes conocer estas especies, son de los lugares que poseen las tortugas más grandes. También hay tiburones y también pues encontrarás arrecifes. Y hay algo muy sorprendente, eh, hay un lugar que se llama Burney y este es un pueblo de enanos, entonces eh, también es conocido como Mulu y puedes encontrar la segunda cueva más grande del mundo y también está muy padre, entonces puedes encontrar como el contraste del pueblo enano y también cerca está como la cueva más grande, entonces para que si tienes oportunidad de por ahí estar este... Eh, en, en Asia y puedes viajar a, a Malasia, pues estos lugares son muy muy recomendables, así que ya vamos entonces con los primeros pedidos muchísimas gracias a todos aquellos que han hecho sus pedidos por aquí a Kat y a Lilia, así que nos vamos entonces con más música estás escuchando Radio k México la música que se escucha, que se ajusta a tu estilo, perdón, ya ando cambiando aquí eh, el eslogan súper importantísimo Radio k México, la música que se ajusta a tu estilo, así que nos vamos, esto es Blue Music y yo soy DJ Emi. Jesentale mirande ma quem pele Ba chujeunon pe che in the 너를 찾았네는 나의 플래시 라이트 난 도착해 어야 우리 다 왔네 stop You're a melody girl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 lomiasit. de regreso amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros, escuchamos los dos primeros pedidos que tuvimos por parte de nuestra amiga Lilia y también de cat muchísimas gracias chicas por hacernos sus pedidos, con mucho cariño se los dedicamos especialmente a ustedes y ahora nos vamos por ahí a mandarles a todos aquellos que todavía nos están escuchando a través del chat, tenemos a nuestra amiga Corpi, también por ahí saludos a Iris que espero que, bueno creo que no podía escucharnos, pero si sí. Sí está en el chat, entonces pues le mando saluditos también a Kiri también que nos acompaña, tenemos a Marcela, muchas gracias Marcela por seguir con nosotros y saluditos también a todos aquellos que nos escuchan a través de la app de radio de Tuning Radio también para que... Por ahí, si estás allí y quieres mandar alguna canción, algún saludito, también te mandamos este bueno para la página. Recuerda que es www.uk-pop.com.mx por si quieres entrar al en chat y por ahí pedirnos tu canción. Con muchísimo gusto te, la, te podemos aquí poner tu canción. Estamos hablando sobre los lugares más hermosos que hay en Asia y vamos ahora a hablarte de un lugar que se llama Camerón Highlines, que está en Malasia. Creo que Malasia es uno de los lugares más bonitos También que, que tiene Asia Y ahí en este lugar Bueno, se puede respirar mucha tranquilidad Y es muy relajante Porque dentro de lo que es eh, este, este lugar Pues hay muchos, muchos Como senderos O como mucha naturaleza Entonces tú puedes practicar Como lo que es el trekking, que le llaman así, son como caminatas pero hay uno diferente, hay un trekking que es como que ya el sendero ya está hecho para que tú puedas seguirlo y en el trekking que es en este caso, bueno en estos que se practican en Malasia, son por senderos que no están justamente como establecidos, tú tienes que subir montañas cruzar ríos, es decir tú tienes toda la naturaleza para ti solito, hay muchas plantaciones de té, entonces también está muy padre el lugar, eh, pues hay temperaturas Más o menos de 20 grados centígrados Entonces no hace ni frío ni calor Está muy muy templadito eh, Para que también pues lleves ropa ligerita Puedes encontrar muchas cascadas Montañas, restaurantes Que también están como muy eh, Ubicados en, en esos eh, lugares Específicos para que tú puedas Pues disfrutar de la comida tradicional Y obviamente también del té Porque es así como que la cosa más sensacional Debido a que pues ahí lo plantan Pues también ahí vas a poder disfrutar De estos tés que, que se hacen en Malasia, específicamente en el lugar que es Cameron Headlines y otro lugar también muy hermoso se encuentra en Corea, en Corea puedes encontrar de todo de y es un contraste demasiado grande porque en Corea del Sur puedes ver desde los edificios más sorprendentes y tecnológicos y de repente das la vuelta y puedes encontrar un templo, entonces está súper fascinante si tienes la oportunidad de estar en Corea del Sur uno de los lugares que yo te recomiendo visitar es la Torre de Seúl para poder llegar a la Torre de Seúl Eh, pues es necesario también que subas como un, bueno puedes subir a través de un, unos autobuses que puedes encontrar ahí porque dan ese servicio pero eh, O puedes subir también por el teleférico, es muy padre si viajas por el teleférico porque mientras vas subiendo puedes ver todo lo que es la ciudad, todo lo que es Seúl, entonces es súper increíble, puedes ver las construcciones, algunos templos, los ríos que también están por ahí cerca y para poder subir a la torre de Seúl tienes esas dos opciones, puedes tomar lo que es el teleférico, eh, bueno como es hacia arriba, ahora sí que vas hacia arriba, pues tienes que subir como que a través de unas escaleras, que tú puede ser como que escalera, ¿no? ya ven que Corea es muy tecnológico, entonces en algunos lugares ya hay como escaleras eh, eléctricas, puedes subir por las escaleras eléctricas o puedes ir caminando y ya que estás como a cierto nivel, te suben como a un elevador y después de ese elevador este compras tu boletito para subir al teleférico, entonces está muy padre el teleférico pues tiene todas las ventanitas o todas las cuatro paredes como de cristal para que tú puedas observar todo toda la naturaleza, todo lo que se a lo máximo. Una vez que estás ahí arriba, hasta arriba, hasta arriba vas a encontrar como un área donde pues obviamente se ve la Torre de Seúl pero también hay como unos lugares de descanso y dentro de esos lugares de descanso tienen como estructuras muy tradicionales eh, con, bueno sí, con todo lo que se puede ver así parecido más o menos al templo que, que se encuentra de los más grandes de, de Corea, la estructura es muy parecida vas a ver a mucha gente que es eh, como ya mayor, gente grande que le gusta salir a caminar, que le gusta salir con sus amigos, a relajarse, a hacer ejercicio, está muy padre también. Ahí encuentras la taquilla, en la taquilla puedes comprar tu boleto, el boleto puede ser para que solamente visites la torre o también adentro hay otras opciones, por ejemplo existe el museo de Kitty, si te gusta mucho Kitty y eres fanático de Kitty no tienes que viajar a Japón para conocer un museo de Kitty, <ríe> bueno en, obviamente en Japón hay uno más grande pero también eh, hay uno más grande ay oh, este lugar en Jeju, en Jeju se encuentra como que el lugar más grande, uno de los museos más grandes que existen de Kitty entonces eh, ahí en la torre de Seúl también existe lo que es el museo de Kitty, entonces ya compras tu boleto o para entrar a la torre para subir hasta arriba de la torre al mirador o bien para que tú puedas este pues entrar al museo de Kitty entonces ahí puede haber paquetes, ya que tú tienes tu boletito pues puedes abajo ahí mismo puedes encontrar una cafetería y también lugares donde Venden como recuerditos eh, Lo que es joyería No sé, este ah, venden los famosos candados porque ahí en la torre de Seúl eh, está el lugar donde puedes dejar tu candadito, ya sea con tu amigo o con tu amiga, entonces eh, o con no, tu enamorado o tu enamorada, <risa> compras tu candadito y ahí está todo repleto de candados, es una cosa sorprendente, sorprendente eh, este lugar, vas a encontrar como que el senderito, entonces hay senderos muy muy grandes, son como pequeñas fuentes o plataformas donde tú vas a encontrar millones, miles de candados de colores, con mensajes hay de todos los países eh, puedes dejar tu candadito, entonces está la cafetería donde compras tu recuerdito, tu candadito y entonces ya entras como que a lo que es la la, sí, la torre de Seúl, de hecho es algo sorprendente porque no hay un cine pero venden palomitas y refrescos y todas esas cosas, entonces si no has comido y quieres comprar algo también adentro antes de subir a lo que es la torre, eh, ya para que tú puedas ver todo venden este tipo de alimentos eh, ya pues te imagínate, te compras tus palomitas y todo, eh, ya una vez que, que estás ahí adentro hay un elevador y ya te recibe una personita, eh, la personita pues te saluda y te platica sobre una pequeña como historia y en el elevador es como muy tecnológico ya que estás arriba del elevador, arriba de, de arribita <ríe> del techo, tienen una pantalla gigante entonces te piden que, que voltees hacia arriba. Y entonces eh, la pantalla gigante te proyecta como que está saliendo del espacio de la Tierra. Entonces cuando vas subiendo el elevador, tú eh, comienzas a sentir como que estás viajando hacia el espacio. Una vez que ya llegas hasta la cima de lo que es la Torre de Seúl, pues vas a poder este contemplar dentro de lo que es la belleza. Pues ya sales del elevador la personita te pasa como a una habitación y ahí se pueden tomar una foto obviamente tienes que pagar con ella agua así ¿eh? porque a veces como no somos extranjeros no nos damos cuenta que algunas cosas se pagan entonces decimos si sí, todos están ahí tomándose la foto y acá entonces tú también quieres y al final te la están cobrando entonces así hay que tener mucho cuidado también con, con este tipo de, de situaciones eh, te toman una foto eh, se la toman a todos ¿eh? entonces ya si tú le quieres pagar después la puedes pagar pero si no no hay ningún problema ya después de todo el esto, ya puedes ver lo sorprendente y magnífico que es la vista desde la Torre de Seúl. Puedes ver todo, como tiene un... O sea, ahora sí que la Torre de Seúl tiene los 360 grados de pura ventanita. Tú puedes ver a través de esas ventanas todo lo que es Seúl o todo lo que son los ríos. Eh, todo, todo, todo lo que tú puedas ver de Seúl. Eh, ahí arriba se recomienda también que vayas en épocas donde no esté lloviendo, porque si está lloviendo no vas a ver nada, ya que es muy alto, pues hay muchas nubes. Entonces <laughs> ... Vas a poder ver primero puras nubes, entonces eh, hay que como que planear bien el viaje si es que vas a Corea para que esto no te pueda pasar y puedas disfrutar al máximo de la vista. Ya cuando acabas, bueno, todo lo que es el, eh, las ventanas, ahí adentro también hay más tiendas, entonces venden lo que son dulces, palomitas, recuerditos, venden cosas de, de K-pop así como los que te gustan, eh, pósters libretas, almohadas, todo lo que veas de tus idols favoritos, entonces ahí también vas a poder encontrar un montón de cosas. Después, si tú quieres a la mejor eh, visitar los otros pisos, Ahí mismo hasta arriba hasta arriba hay un área donde tú también puedes disfrutar de lo que son como paredes con mensajes. Creo que también tienes que pagar ahí entonces también para que si vas a la Torre de Seúl tengas como que previsto tu dinerito. Eh, la entrada pues incluye solo la entrada pero las cosas que están adentro a veces pues sí se tienen que pagar. Igual y no es mucho dinero pero también para que vayas prevenido. Hay como lugares donde tú puedes dejar tus mensajitos y aparte hay un área donde tú te puedes tomar una foto con la ropa tradicional... De, de Corea, entonces te, este, ahora sí que te la rentan, te toman la foto y pues ya tú la pagas, está muy padre, pero también para que disfrutes al máximo como que este tipo de vestimenta te recomendamos ir al templo a uno de los templos más grandes que hay, te vamos a mencionar más adelantito para que pues lo tomes en cuenta pero eh, la torre de Seúl es muy muy recomendable, eh, puedes estar el tiempo que tú quieras, ya si tú dices ya ya me cansé, de ya miré para los 360 grados y ya me aprendí todo <risa> que realmente cuando estás ahí no te quieres mover porque es algo fascinante ya cuando sales de ahí pues ya definitivamente puedes ir a otro lugar el museo de Kitty está antes de que tú subas a la torre de Seúl entonces es muy pequeñito pero también puedes eh, meterte ahí te cuentan un poquito sobre la historia de este gran personaje hay un área donde te puedes tomar fotos, ahí no te cobran la foto y también puedes este eh, dejar como mensaje mensajitos Tienen como una pared de deseos Entonces tú dibujas lo que tú quieres Bueno, tienen ahí como los moldes, las calcas Para que tú puedas dibujar tu personaje de Kitty favorito Y lo cuelgas, por atrás le tienes que poner un deseo Entonces está muy padre Porque cuando tú estás ahí puedes ver tantos papelitos Y hay de todos, todos los países Entonces ahí para que dejes tu deseo Entonces el deseo que tú más quieras, ahí lo vas a dejar Después saliendo del museo vas a encontrar la tienda Entonces la tienda también está padrísima Venden todos original de la Kitty, no está tan caro, la verdad es que piensas que a lo mejor porque es algo original y luego está en Corea y luego en la Torre de Seúl y justamente en Seúl pues va a estar súper carísimo pues no, está barato hay cosas muy accesibles, puedes comprar desde termos eh, mandiles, estampas todo, todo lo que te puedas imaginar de, de la Kitty por ahí que dicen entonces este está muy padre también por si quieres visitar la Torre de Seúl bueno pues eh, ya casi se acaba nuestro programa, quedan 14 minutos Y bueno, ya no hicieron más pedidos, pero muchísimas gracias a todas aquellas personitas que todavía nos acompañan le mando un fuerte fuerte fuerte abrazo a Corpi que es nos siguió desde el inicio hasta el final y también a Marcela que también estuvo hasta el final al final, a Kat también que ya ya pasó tu canción Kat espero que la hayas escuchado y puedes hacer otro pedido si quieres antes de que nos vayamos, ¿eh? así que nos vamos entonces con más música chicos y regresamos para que tenemos otros lugares que puedas visitar también en Corea así que nos vamos, estás escuchando Blue Music aquí en Radio k México la música que se ajusta a tu estilo, yo Yo soy DJ Emmy. Ooh you, ooh you, ooh no come to you, ooh you, ooh you, ooh no Good life. 그 같이 있는데 아이노가 스팸 버터는 잘못은 칫친데 아이노들 카고 위는 내 검도 바꿈을 라이고 비도 나노 마치 팔라 나도 모르겠어 걸 마고에서 저기 나대근 집엔 네가 있을 필요 몇번 전지가 금 내가 봐도 슬러 아이 야안 오늘 나 플레이가 잡아 보여도 But you got a no name I'm susunhan girl I don't go there but mocheonedo I know you chinun da motjuneunetto But you got a neomeun jinsimin girl You got 是永遠一ping純水 都short對 I should so i better make great 也是讓自己開花人 就OK 人間的清草地只要澆水那心中的花園就不會枯萎把最謙最好的姿位守得到 shit baby somebody love love love love young man i don't get a 心在夢中 show shit oh love love love love love to me mates i make me crying all day 我捨讓人感同流美 也是緊拒著早上背 The party I should have help him 有幾位也是為陌生人多費 You okay?連見的清朝底 需要澆水沒心都發演胸無愧哭為不再堅持好得作為算不到 sheep thing 什么比love love love love now I want to as things i don't show sweet oh would love love love love love saying maybe time yet it doesn't 回 I can feel through the handshake shallow water shallow way i need some sunshine today i saw you in the rain and the sea i saw you and I'm going to play i'm so ready to play just don't love the love love love me talk with you and you know 你呀又新go away,step away,不你呀又shall go away,你呀又是機會,愛讓每人都有機會. Trap or trap or at destiny,look at so I 3년 약정 안에 늦본 정신 차리니 박살 like go 바닥엔 할부한 끈난 모니터 눈앞에 넌 계속 악쓰고 we go uh, 젠장 뭐 답도 없이 내가 널 밀챕 네가 날 밀쳐 서로 씩씩거리면서 더럽게 질척이는데 나 완전 미쳐 지고 싶은 눈 땜에 날 시키지 말고 네가 직접 말 하시던가 어찌 됐든 나쁜 쪽 되기 싫다 이건데 알아서 그럼 꺼지던가 어 그래 잘가잘돼 네가 허기 어떻게 잘 살아 두고 볼 건데 나넌 너무 사랑했었다 사랑했던 건 진심 넌내 맘의 별 근데 별은 별인데 서울의 별 밤만 되면 아주 그냥 보이질 않아 내속 타서 그냥 보이질 않아 반짝 편림 어디가 가서 나 땅속에 꺼졌나 했더니 진짜 땅속이 돼참 보여 클럽에서 아주 그냥 흥애교 번쩍번쩍 번쩍 빛나대 네가 뭐 그리 잘랐어 날 감정이 없는 사람 취급하고 또 그게 당연하다는 듯구나 허? 넌 알긴 할까 나도 사람이란 걸 Halpaganzira pimen huso, Pa netvi tu vaigo s sepu me duro. Jooki Sesim toro e jokiso. Tabe 컴겨서 난데 불이 없어 너와 나 사이 이 없어 맞음 아금 아이 호에 하트앤 에 야태코 불장다 받고 너 a mi no Talk to you later Amigos, ya regresamos y nos vamos, bueno, eh, regresamos para despedirnos porque ya nos vamos, ya se acabó Blue Music. Muchísimas gracias por escucharnos, saludos a todas aquellas páginas que tiene nuestro reproductor god seven México, Blackpink In Your Area, Unishop... WS501, Verdosas de Corazón, México, God7, Agases, México, hacia Love, Stories, Dramas Am y Películas. Y ya es un club de fans donde también puedes encontrar nuestro reproductor y el chat. Cerdo Conejo y Blog Oh My Upa. Y todos aquellos que estuvieron pendientes en lo que fue el chat, que fue nuestra amiga Corpi. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchos, muchísimos abrazos porque creo que... Hasta el principio y hasta el final Corpi siempre está conmigo. Entonces, muchísimas gracias por ser mi público y también para todas aquellas personas que después se conectaron y que nos pidieron sus pedidos. Muchísimas gracias a Cat, a Lilia, también teníamos a Kiri por ahí, a Iris también, Toqui, que a lo mejor este no nos podía escuchar, pero esperemos que pueda escuchar la repetición, si no no hay ningún problema. Por ahí también vi a Cass, No sé si nos estaba escuchando, pero le mando muchos saludos. Recuerda que ella tiene un programa, se llama Tenemos que hablar de K-Pop y también la puedes escuchar en la semana otros programas que puedes escuchar también es por ejemplo Recreo con suyu Night Cover eh, Dianishiwa KDB9 también con DJ Dianishiwa y también puedes escuchar Animados con KDK Pop que después de nosotros y en ellos y después Zona Idol y también con nuestro amigo DJ Durango que también puedes escuchar su, su programa me parece que es a las 8 de la noche entonces para que no te lo pierdas y nos vamos con el último lugar porque Ya, ya nos comió el tiempo y tenemos que irnos con la última canción y el último lugar que te vamos a recomendar. Este lugar es el palacio que está en Seúl, que está en Corea y se llama Kiongbok Kung. Y está muy bonito, es uno de los principales palacios que, que se encuentran en este lugar. Lo que puedes encontrar ahí, pues aparte de las grandes estructuras, es que puedes usar el hanbok, que es como que la vestimenta tradicional que se usaba y que todavía algunos usan, ¿por qué no? Entonces, si tienes la oportunidad de ir a Corea y visitar este lugar antes de entrar al palacio, bueno, obviamente para entrar al palacio tienes que pagar tu boletito, pero si tú no quieres pagar tu boletito porque te quieres poner tu vestimenta tradicional en Puedes hacerlo y no te cobran la entrada Entonces hay también para hombres y mujeres Entonces antes de entrar al palacio Hay negocios eh, como en las horitas Para que tú puedas ir Y ahí puedes rentar el traje que Bueno, la vestimenta tradicional que más te guste La hay de muchos colores De muchos eh, estilos Porque hay unos que se ven como que Más eh, como actuales Como que, no sé hay, Luego luego te das cuenta Son los que tienen como estampado hasta diferente Como que se ven más bonitos Entonces el que tú quieras te lo rentan, puede ser por una hora, por dos horas, por cuatro horas y bueno si vas en época de calor pues sí te vas a calorar mucho pero la verdad es que vale la pena y si vas en época de frío pues casi no vas a encontrar como muchos turistas pero también vas a tener que abrigarte entonces no lo vas a lucir como que a lo máximo, entonces si sí se recomienda que si quieres lucir tu, tu vestimenta tu handbook, pues sea como que en épocas donde hace un poquito de calor para que te puedas tomar bien la foto, porque si sí puedes tomar foto donde tú quieras, hay ángulos preciosos por donde tú quieras entonces también puedes por ahí eh, tomarte la foto con los extranjeros que también hay muchas muchas escuelas que, que las llevan o muchas personas que Se de, de viaje ahí a, a este palacio tan hermoso. Una vez que usas tu, tu traje tradicional, pues te diriges al palacio. Antes de entrar al palacio está la, lo que es la, la guardia. Están uno, unas personitas ahí que, que son como los guardianes de la puerta. Es algo impresionante. Tú ves que son como estatuas porque no se mueven, es algo así como en Inglaterra que están estos soldaditos, bueno pues es muy parecido, obviamente es, ellos tienen su vestimenta tradicional y normalmente son como que cuatro, eh, bueno son dos a la en cada orillita y en medio hay uno que es como que el principal que tiene como una bandera, te puedes tomar fotos pero aguas, no los toques no se vale tocar a los guardias porque si sí te andan regañando, de hecho pues ellos lo ven como una falta de respeto el que le toque su ropa o que te acercas demasiado a ellos, sí te puedes tomar la foto, pero no puedes tomarte tomártela eh, como con tus amigos, es decir, no no le dices a tu amigo, tómame la foto, de hecho tienes que hacer como una fila para esperar tu turno y hay una personita que es como que el que se encarga de tomar tu teléfono y tomarte a ti la foto, entonces ya que te tomas la foto y todo, no tienes que tener ningún problema para poder entrar al palacio porque ya con tu handbook ya es todo, ese es tu pase de entrada y ya cuando estás adentro es algo impresionante, mucha porque eh, hay muchos, muchos como complejos, son palacios muy, bueno como estructuras chiquitas y puedes andar donde tú quieras, entonces puedes tomarte la foto adentro, afuera hay unos donde sí se te permite la entrada que son como casitas muy tradicionales entonces ya te tomas la foto hay mucha gente que, bueno, se, se viste como gente mayor que se viste, entonces es muy padre también tomarse la foto con ellos porque pues como que te da así como que el aire de, ah, estoy respirando y sintiendo Corea, entonces ya te tomas tu foto, hay un uno especialmente que está como en un lago, está rodeado de un lago entonces también ahí está muy padrísimo para que te tomes una foto Eh, no hay comida entonces no venden agua, lo que sí es muy importante es ubicar las salidas como de emergencia porque como está muy grande que no te vaya a comer el tiempo de que ya son ya me pasaron mis dos horas y yo ando hasta el infinito y más allá del palacio y tengo que entregar me van a cobrar más de renta, aparte acuérdate que en Asia la puntualidad es muy importante entonces sí toma tus tiempos para que pues te puedas tomar la foto si sí hay baños y sí, sí, si hace mucho calor o hace mucho frío, eh, no te preocupes porque los baños son súper limpios y vas a encontrar los impecables y bueno ya que tengas todos tus tiempos pues para que no te ganen tiempo y te vayan a cobrar de más tienes que entregar pues tu handbook está muy padre la verdad es que es muy muy grande tiene jardines hermosos tiene no hay como mucha naturaleza así que veas como muchos árboles o sea si sí hay pero lo más impresionante son las estructuras entonces también para que estés preparado si vas a rentar tu handbook por una hora no te va a dar tiempo yo te recomiendo que Que, que lo rentes como por dos horas para que te dé tiempo pues tomarte la foto andar por ahí con tu con tu vestimenta tradicional y, y pues que te dé tiempo porque si sí es muy grande, aparte si no conoces y como somos turistas y no conocemos pues si puede ser que te vayas a una entrada de muy lejos y que al final no encuentres la salida para poder entregar tu handbook, ya una vez que tú entregaste eso y quieras volver a entrar ya no vas a poder ya no vas a poder entrar gratis, tienes que comprar tu boletito, entonces yo creo que más adelante porque todavía me faltaron muchos lugares muchachos, a los cuales pues te queremos recomendar que visites sobre todo también en Corea, pero vamos a hacer una segunda parte ¿por qué no? la vamos a hacer, el siguiente programa va a ser los lugares más hermosos que existen en Asia, parte 2 para que conozcas, si no es Corea pues puede ser otro país, pero Recuerda que en Blue Music estamos hablando todo absolutamente de asi. Entonces, pues nos despedimos, muchachos, muchísimas muchísimas gracias a todos aquellos que nos escucharon a través del chat en el WhatsApp. Muchas gracias por sus pedidos. Eh, gracias a Corpi, gracias a Iris, a Leslie, eh, a ah, Noah, no me equivoqué. A lilia perdón lidia perdón perdonando con de repente como tengo tantos nombres en la cabeza se me van los nombres pero muchísimas gracias a marcela también que estuvo pendiente de nosotros les agradezco muchísimo muchachos yo sé que este programa solamente se hace los domingos pero de verdad toda la semana trato de, de trabajar para que tú puedas tener pues un programa que, que te llene que te que te sirva que te ayude mucho a conocer un poquito de lo que es así entonces pues muy muy contenta de estar aquí y Y pues nos vamos chicos, espero que te la pases genial, que tu fin de semana que ya se está acabando, lo disfrutes al máximo. Eh, recuerda que puedes escucharnos todos los domingos a las 12 del día. Eh, saludos a mi amigo ever que espero que todavía nos esté escuchando. Si no nos escucha, de todos modos, le voy a decir, escucha la, la, la repetición para que escuches tu saludito. Y pues muchísimas gracias de verdad a todos ustedes que nos escucharon. Y cómo se diría en coreano... Eh, Chohin Haru, due ese yo, ten un hermoso día, ten un lindo día y pues Sarané chicos, los quiero mucho, gracias por escucharnos, nos vamos, te quedas en la mejor estación online de k Radio k México, la música que se ajusta a tu estilo, yo soy DJ Emi y esto es Blue Music, bueno esto fue Blue Music, nos vamos con la última canción y recuerda... Si quieres ser parte de Radio Kpop México, también puedes ser DJ. Lo único que tienes que tener a la mano es una computadora actualizada, un servicio de internet, un micrófono de preferencia, muchachos, que no sea de manos libres porque no te va a permitir escucharte bien y también que tengas disponibilidad de tiempo y sobre todo contar con la mejor actitud. Si tú tienes en mente algún problema, algún programa, alguna temática que creas que es importante y que también puede se puede escuchar en Radio Kpop México, manda a este correo es reclutamiento arroba k mx ahí estarán pendientes nuestros amigos para que eh, podamos eh, escucharte si quieres ser también parte de Radio K-Pop México así que nos vamos y esto fue Blue Music Hey, welcome to my world. Let's do this. Your is your chat you get up on saw? All the got a booni gigo high. The henki everybody knows eh. So I jump my hungry. What do need to do? Kichu oh. He got and 게나 한번 더 게임 다 Miss Ginger di oppsa meum ke channel black fashion i'm nurin donenjeul anjine sillekkinneun game blog geunigi password id neun jeojanghaneun saram oneuldo 쉽게 얘기로 꿈보다 없어 난 게임 정이 원하는 거 전부 다 갖게 돼. 버블 난 오늘도 할 일에 is had on대로 hey yeah amu sangwan malgo ttaetteo tera gei oh toom so different a bitch than you boys oh yeah, yeah. that's when show my mouth ow hard carry hair hard carry hair Lugares más sorprendentes y hermosos de Asia. Nos escuchamos la próxima, todos los domingos a las 12 del día, hora centro de México. Solo aquí, en Radio k México, la música que se ajusta a tu estilo.